como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen. Vos no digas ni mu. Ahí va. Dicen que la vaca era como llamaban al portaequipaje de los carruajes. Así que hacer una vaca sería que cada uno ponga lo suyo para hacer un viaje juntos. Hoy vamos a viajar a Catamarca, a Andalgalá, lugar referente de asambleas, cortes de rutas, movidas sociales que lograron que se prohíba la minería a cielo abierto en la zona. O sea, el país está lleno de guapos, pero mujeres y hombres que frenen a una multinacional que además está apoyada por el Estado, por los medios, por el Poder Judicial, es algo que pocas veces se ve. Estamos hablando de personas que han hecho cumplir las leyes, para que las leyes no sean una letra muerta. Vamos a hablar con vecinas, asambleístas, concejales, todos protagonistas de esta historia que parece increíble, pero lo bueno es que es real y es un contagio. Para aprenderte a este viaje, el boleto cuesta dos palabras. Decimos. ¡Oh! Comunicadores, periodistas, escribas, locutores Editorialistas, opinólogos, denunciadores Movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores Mejor decirlo Estamos en Desilu. Hoy estamos justo en un lugar emblemático, me parece, de la historia de los últimos años de la Argentina, el Algarrobo. El Algarrobo, junto al cual se organizó la asamblea, el Algarrobo, en Andalgalá, Catamarca. Allí por enero del 2000. A ver, Sergio, todo. Diciembre de 2000, Diciembre. Del de, 2009. Del 2009. Allí se resolvió armar una asamblea y armar un corto de ruta que Eh, Aldo Flores y Sergio Martínez nuestros dos invitados hoy estamos ahora encerrados en un auto justo en medio del camino para poder hacer el programa eh, pusieron en marcha y Aldo, ¿cuál es tu sensación en estos años después de que aquella mañana te viniste acá con una bandera argentina de unos 10 metros de largo está bien la historia así contada y cómo fue que resolviste venir y cómo ves la cuestión en estos años la cuestión era que veníamos madurando la idea de un corte, de todo esto. Veníamos promoviendo un corte permanentemente y no se daban las condiciones. Y ese día tampoco se dio, pero hubo un momento emotivo ahí, por medio de un video, que pasaba un muchacho amigo que vino a filmar en otras luchas ambientales. Y, y aprovechamos ese momento y decidimos con Sergio venir a este lugar hacer el venía a la mañana va a invitarlo a todo el mundo no, el que se, el que se prendiera. Y arrancamos dos. Pero enseguida empezaron a aparecer otro, más tarde otro y a la noche otro. Cuando arrancaron dos, Sergio, vos pensabas, somos nosotros dos y queda acá sí, la historia. La verdad es que no sabíamos qué iba a pasar, si venía la fuerza ah. del orden y nos agarraban del forro del trato y nos llevaban. No sabíamos cuál iba a ser la reacción, pero sí habíamos tenido la precaución de convocar a un medio radial. O sea que desde el primer minuto que con Aldo extendimos la bandera para... Eh, frenar eh, el, in, lo, el paso de insumo a la minera eh, estuvo presente una radio transmitiendo en vivo. Ajá. Ese hecho de haber sido el, transmit, eh, eh, transmitido en vivo el, el, el, el corte eh, ha hecho que se enteraran automáticamente toda la, la población de Andangalá y ha hecho también que la propia minera tomara la decisión de no pasar por por, por este lugar. Eh, la gente, a medida que se iba enterando por, por la radio, porque iba siendo transmitido en forma directa, se fue llegando hacia el lugar, eh, y bueno, y así se fue sumando la, la gente a, a, esta, a esta acción. Y eh, se duró todo el día. Durante, cuando llega la noche, eh, dijimos, bueno, si duramos un día, ¿por qué no dos? Y así fue que se fueron extendiendo las jornadas, sumándose la gente y tomando decisión de continuar, continuar, continuar. Pasamos la fiesta eh, de fin de año, Navidad, año nuevo, toda la familia. Se quedaron ya... todos acá. Sí, sí. Eh, y bueno, y alguien dijo esta es la asamblea del algarrobo por en, en, en honor al, al árbol. Y bueno, eh, surgió así, diría yo, espontáneamente. Espontáneamente. Y después de eso, Aldo, hubo una represión muy grande ya durante el mes de febrero, ¿no? ¿cierto? Sí. Se venía diciendo desde el primer día que no iban a reprimir para sacarnos. Ellos vieron la, la decisión que tuvimos y no, bueno, empezaron a estudiar cuál era la, la forma de sacar. Y también le, le erraron al cálculo porque tampoco ni, ni nosotros sabíamos este, con quién íbamos a contar aquella vez. Pero los días que, que vinieron la, la fuerza de este, del represiva a manifestarse con la represión, se dieron con que estaba casi todo el pueblo acá. Y fue impresionante la, la reacción del pueblo. Pueblo, y en ese mes y medio lo que habíamos construido, ¿no? Con todo eso, porque también teníamos en claro que si dejamos explotar la minería a cielo a, de agua rica, iba a ser la, el paso siguiente, iba a ser el, la minería, el, la, un proyecto que está en el centro de Andalgalá, que se llama Pilceau 16. Pilceau 16, y entonces eso lo, que era oro debajo de la propia sí, Andalgalá. Sí, entonces eso lo, lo, lo divulgamos en el pueblo y prendió mucho fuerte de saber que iban a perder su lugar de... Estamos en la asamblea del Algarrobo, estamos en plena Camino El Potrero, ¿no es cierto? Sí, el Camino Comunero. El Camino Comunero que Uno. da a la minera, y que ustedes resolvieron cortar, no para que no pase nadie, sino para que no pasen los vehículos mineros, ¿no es sí, cierto? Exactamente. ¿En qué cambió Aldo Flores, Sergio Martínez, Andalgalá en estos años? La gente, el modo de pensar, la mentalidad. ¿En qué, digamos, qué, qué fue lo que modificó esta lucha a los propios vecinos? Eh, según mi visión, eh, la población de Andalgalá ha entendido que tiene derechos creo que la población los vecinos de Andalgalá han comprendido que eh, el proceso de apoderarse de las herramientas de los, de los derechos que tiene como persona humana, que tiene derecho a vivir en un ambiente eh, eh, sano, que tiene derecho a vivir en paz que tenemos derecho a, a vivir tranquilos sin que nos impongan ningún modo de, de, de vida desde afuera ha entendido que podemos autodeterminarnos, ha entendido en estos años que eh, tenemos derecho a programar nosotros nuestras propias vidas a futuro para nosotros, para las generaciones futuras pero también he entendido que tenemos derecho a que eh, la vida tiene un sentido colectivo uno no puede vivir eh, sin el otro es decir, hemos aprendido a convivir eh, eh, digamos en, en, en armonía con la naturaleza Y en armonía también con el otro eh, Esta lucha no hubiera llegado a, a este punto Ni hubiéramos podido frenar a multinacionales como estas Las megas mineras, eh, como llamar a este Si no hubiéramos entendido el concepto de que la vida tiene un sentido colectivo No se puede vivir individualmente No se vive individualmente, por eso estamos escuchando tambores de los chicos Que están aquí en la asamblea tocando Y Aldo, te quiero preguntar a vos también en un minutito ¿Qué sensación te deja a vos esta pelea y en qué se transformó Andalgalá ¿qué pensás que cambió en ustedes mismos? y creo que Andalucía se lo quieren transformar en un referente a nivel nacional del mundo este de, en resistencia de la hacia, hacia estos, estos pueblos no este hacia la, la, la ¿cómo se llama la, las grandes empresas multinacionales que vienen a saquearnos contaminar y matarnos pero nosotros siempre no no, no hemos agrandado con la cuestión esta no sobredimensionamos la cosa vemos que es un pueblo chico que luchamos a contra minería, pero nosotros nos pone contentos cuando hay otras asambleas en otro lado que están saliendo a la calle y se multiplican cada vez más gente con el tema este. A nosotros nos vinieron a visitar personalidades de la Argentina y del mundo acá en este lugar. Y la gente vio también, se sintió reflejada por, esa, por, esa, y por ese interés. Los medios, como ustedes por ejemplo, que fueron puntal también en su momento, para hacernos conocer por, por otro lado el, la cuestión de la, de la lucha esta sin, sin ustedes, sin todo digo la prensa así comprometida, no hubiera sido posible también alcanzar este, este este este reconocimiento a nivel nacional, y seguimos luchando con la fu misma fuerza de antes, porque tenemos varias cosas, herramientas legales que nos amparan, sabemos que si nos quedamos ahí, son bueno eso es reversible, viene otro gobierno viene otro juez, derogan esa ley y adelante todo lo que tiene que ver con la, con el saqueo y la contaminación entonces nosotros este hemos eh, consolidado las bases como para hacernos fuerte en esta lucha y transmitir esa energía a otros pueblos que esperamos que también le suceda como nosotros sigan ganando este herramientas legales para legitimar su que es legítima más allá de herramientas legales que no tenemos que estar esperando este que que alguien diga eh, sí no tiene que morirse ¿Sabe? todo el mundo Sabemos que tiene derecho a la vida, ¿no? Derecho a la vida y transmitir energía. Sí. Nos, lo cuen, nos, nos lo ha contado Aldo Flores, nos lo ha contado Sergio Martínez. Estamos en Andalgalá, en la Asamblea de Algarrobo, viendo cómo han logrado frenar a una minera. Decimu. www.lavaca.org Decimu.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 Este decimú, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y en la página de Farco, el Foro Argentino Radios Radio Comunitarias, está dedicado a Catamarca, a Andalgalá y a los vecinos que han logrado un amparo frente a la minería a cielo abierto y además una ordenanza municipal que prohíbe la minería en la naciente de los ríos. La ordenanza fue unánime, votada por concejales de Cambiemos y los del Frente para la Victoria. Todos estos señores finalmente se hicieron eco, de algún modo, de lo que los vecinos vienen reclamando desde hace años. Escuchemos, por ejemplo, al presidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Olas. Es de origen radical, integra Cambiemos y plantea cómo se define a un funcionario cuando no hace nada. Todo lo que tenga que ver con la defensa del ambiente... Este, vamos a seguir en eso vamos a preservar vamos a cuidar porque el ambiente no es solo para nosotros sino para las generaciones que van a venir claro. y tenemos la obligación de preservarlo de cuidarlo usted fíjese que este, es un deber de los no funcionarios públicos y si no actuamos en consecuencia somos estamos actuando por omisión somos cómplices claro. Escuchábamos a Juan Carlos Solas, presidente del Consejo Deliberante de Andalgalá, y otro concejal, Carlos Sánchez, también de Cambiemos, aportaba la historia, la mala historia, debajo alumbrera en Andalgalá, las falsedades sobre el progreso que supuestamente aporta la minería. Y también hay una, como una mala experiencia de lo que fue a ah. este. porque... ...sin dudas que, que, que no fue lo que toda la gente esperó o esperaba en su momento... ...cuando se empezó a hablar de la gran minería... Eh, ...digamos que iba a dejar eh, grandes beneficios... ...no solamente para Andalgrán sino para, para la provincia de Catamarca... ...y entonces, digamos, este, se, se dieron una serie de, de, de, de, de cuestiones... ...que, que fueron, eh, digamos, este, motorizando a que, a que los chinos empiecen a abrir los ojos y empiecen, digamos, un poco a, a, a reclamar y a, y a exigirle a las autoridades de que eh, bueno, hubo algunos derrames, varios derrames este, en, en algunos ríos de, de Andalgalá. Y ahora un concepto más del concejal Carlos Sánchez sobre qué pasa con el tema del agua. Todo esto va más, más allá, digamos, de... de ...la cuestión económica... o ...nosotros sea, no estamos pensando en la cuestión económica... ...sino fundamentalmente en la salud del pueblo... O sea, ...si nosotros nos contamina eh, el agua... Este, no, hay, ...no hay forma de vida posible digamos... ...entonces hemos priorizado... ...la salud del pueblo, el agua... ...ante cualquier otra situación... ...fundamentalmente económica... ¿no? Seguimos en Andalgalá, Catamarca... ...donde pudimos hacer una recorrida... ...hasta los portones de entrada... ...del establecimiento de Agua Rica... Que fue prohibido por la, por la ordenanza municipal y también fuimos al portón de Bajo Alumbrera ahí nos paró la policía como si se tratase de caminos y montañas privadas y no públicas tuvimos una discusión medio densa y cuando las cosas se calmaron un poco, escuchá lo que Aldo Flores le decía a los policías lo tiene a la policía para las mandan acá para que cuide los intereses de la empresa minera claro. ¿Es? Sí, sí, sí, tal cual tal cual y hacen calabozo para meter a la gente que protesta para que por la vida por la vida de ellos también porque nosotros estamos cuidando el agua el agua que no ustedes son dando la... es una pregunta sí, sí. Si me... y usted también es está dando bueno muchas gracias ¿eh? Muy bien sí él, él por ejemplo, él es uno de Chaqueado, es un amigo, es un vecino, y claro, jugamos fue, ¿eh? el fútbol junto algunas vez y todo eso, y si ellos se se comprochó alguna vez, lo agredía él nunca. Porque, cuando, porque él cumple una función, trabaja claro. y no tiene por qué estar pidiendo cosas a nosotros, no nos, no nos molestan no nos molestan ellos, porque nosotros él, él no es mi enemigo, ni él tampoco es mi enemigo los enemigos son las grandes estructuras políticas, religiosas económicas que hay en el mundo y por eso, contra eso estamos nosotros claro. ellos están cumpliendo una función de trabajo pero podría cumplir él la, la función de trabajo de él y no hacer lo que está haciendo ahora, por ejemplo, porque no si yo intenta pasar la cosa tal, por ahí, bueno, estoy cumpliendo mi trabajo, te reprimo quien vos, te pido un documento, claro, pero así la forma de que salió, eh, bueno, ya ese ya, ya excede su, ¿cómo se llama? su re, responsabilidad a lo que lo manda, claro, quiere mostrarse como así echaron la vez pasada una gente que viene a sacar fotos, le echaron y como bueno Todo el mundo está, este, ¿cómo se llama?, acostumbrado a la sumisión, a decir, no tengo derecho. Todos tenemos derecho. Ahí estábamos en pleno cerro, cerca de la Conquija, escuchando lo que Aldo Flores, aquel vecino que inició el corte de ruta junto al, al, al algarrobo, lo que Aldo le decía a la policía que impide el paso de los vecinos, mostrando de paso que las llamadas fuerzas del orden, no sé dónde sacaron ese nombre, Están más para defender los intereses mineros que los de los vecinos. Pero los vecinos tienen derecho. Eso es lo que planteaba Aldo Flores. De vuelta al algarrobo, pudimos conversar con Rosario, arquitecta llegada a Andalgalá que nunca más se fue desde hace 10 años. ¿Qué significa hablar de antimineros y promineros? Como las palabras pueden verse, mirá lo que nos dijo Rosario. Acá todo el tiempo nos ordena, el gobierno habla de los promineros, los gobiernos sí. y las empresas hablan sí. de promineros y antimineros. Y el otro día decíamos eso, ¿no? Los vecinos no somos antimineros, somos este, personas pidiendo que se cumplan las leyes vigentes que, que existen este, y las que, y pidiendo que se mejoren las que se tienen que mejorar. Y los promineros no son promineros, son familias a las que se le han planteado que la única sí. opción, Exacto. nos vienen mintiendo y engañando, diciendo que la única opción es entregar el cuero Yo en 20 tome. años en una eh, para una transnacional, claro. este, y destruyendo el territorio que te da de comer, que es tu sustento, tu casa, porque con una indemnización de un, de una empresa minera no es tan fácil arrancar con toda tu familia y mudarte de lugar, ir a vivir a otro lugar, cuando claro. ya tu, tu tierra está degradada, ¿no? Claro. ¿Y vos armaste familia acá? Yo sí, mis hijas son de aquí. Era Rosario, arquitecta, con sus hijas andalgalenses, y ahora te propongo escuchar a León Cesenarro, comparando a las mineras con los violadores. Son violadores seriales, disfrutan de violar, de pisotearte, Bo tema que toqué, en todos ves la, la, la minera, con los gobiernos y la justicia, cómplice, violando todo. Son violadores seriales. Tal cual. ¿Qué le vas a pedir que alguna vez cumplan algo? Todavía hasta el día de hoy siguen pasando, van, vienen con la prepotencia, este, no, no, no, no tienen respeto por nada. No, no, tal cual. Y antes de seguir con las mujeres de la Asamblea, que ya las vamos a escuchar en el próximo bloque, escuchemos lo que nos decía Aldo Flores, nuevamente, sobre la gran enseñanza de Andalgalá no hay que quedarse esperando a que te vengan a resolver las cosas porque ahora tenemos una ordenanza pero antes tenemos la ley de minería la ley de bosque la, ¿cómo se llama? no, la cómo se llama el tema de los glaciares la, la licencia social los derechos humanos, tiene un montón de cosas antes que la ordenanza son fuertes también todas esas y la ordenanza también, Lo toma como herramienta pero si nos quedamos esperando que eso solamente resuelva nuestro problema, eh, vamos vamos mal, entonces la idea es consolidar eso que había nacido en algún momento y que hoy está dando sus frutos con esto que te estoy contando del chiquito este y de toda la gente que se reúne en, una, en un, un día domingo, que te, en vez de cuando, mirando el fútbol o novela o estar chumeando por ahí, están comprometidos acá con una cuestión que nos pertenece a todos y que le da sentido a la vida. Eso es, es hermoso. Así nos están hablando los vecinos de Andalgalá. Catamarca y ya volvemos para conversar con las mujeres en el corte de ruta junto al Algarrobo donde los vecinos siguen diciéndole que no a la minería a cielo abierto y a la sociedad extractiva Decimu www.lavaca.org Decimu Libros y alpargatas Veniamu encuentro mate y bizcochitos, dividís y dulces, y poli 1440, remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y ciris, billú y detergente, ropa y berenjenas de diseño,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 En un acto en diputados asumió Guido Lorencino junto a sus tres defensores adjuntos. El vicegobernador bonaerense Daniel Salvador encabezó el acto junto a Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados, donde tomaron juramento al exdiputado provincial por el Frente para la Victoria, Guido Lorencino, como defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Asumieron también el resto de los defensores adjuntos que forman parte de la nueva estructura del organismo. El diputado provincial, Delari, y actual dirigente del Frente Renovador, Martelo, el ex senador del Frente para la Victoria enrolado en el movimiento Evita Eduardo Ancona y el radical Marcelo Honores quien venía ejerciendo el cargo de defensor del pueblo en forma interina. La designación de Guido Lorenzino como defensor del pueblo se aprobó en la última sesión legislativa del año pasado, realizada el 21 de diciembre.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 Este verano, viaja por la provincia de Buenos Aires con Senado Presenta. Un paseo por los distritos bonaerenses para conocer sus costumbres, sus fiestas, sus vecinos y sus personajes destacados, su producción y su cultura. Ingresá a www.senado-medio-ba.gov.ar o al canal de YouTube de Senado Presenta y disfruta de cada una de las particularidades de nuestra provincia. Cuando sea grande, quiero seguir aprendiendo, como ahora, que aprendo que juntándonos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 Estamos junto a un camino, no sé si es una ruta, el camino del Potrero, en Andalgalá, Catamarca, y estoy nada menos que en el acampe de Andalgalá transmitiendo este decimú que hoy cuenta con este privilegio, que es poder estar nada menos que en un lugar donde se ha logrado, después de una pelea enorme, de muchos años, ya nos van a contar, de tener a una minera, a la minera Aguarrica, que quería instalarse aquí y que desde el año 2009 eh, provocó una reacción en la comunidad de Andalgalá que generó la creación de esta asamblea, o sea que tienen en un lugar que es una camp y a la vez es una asamblea y a la vez es un sitio de democracia y a la vez es un sitio de resistencia contra la minería. A ver, estoy con Fernanda, con Ruth, con Gaby, tres amigas, que han aceptado hablar un poco con este de CIMU sobre esta experiencia. A ver, Fernanda, vos me dicen que sos una de las referentes de acá del lugar en el sentido del sostenimiento, mantenimiento. ¿Qué representa estar aquí en este momento y qué es lo que se ha logrado? Eh, ¿Qué representa como, como vecino para, para nosotros? Que, bueno, tenemos como el... Por un lado, la bendición, como se dice, de estar rodeados de montañas, ¿no?, por los paisajes. Bueno, ustedes que vienen de otros lugares seguramente lo podrán apreciar mejor y podrán eh, contar mejor la experiencia desde ese punto de vista. Pero también la maldición, ¿no?, de haber nacido en un lugar eh, que es codiciado por las empresas multinacionales por justamente esto, ¿no?, o sea, por los recursos naturales. Y eh, lo que... Eh, particular, para mí lo que representa eh, estar en este lugar es, eh, eh, bueno, eh, compromiso, es defensa de la tierra, defensa de, del futuro, defensa de, de la existencia para, para toda la gente que vive acá, para uno, obviamente, para uno mismo primero y después para, para todos los vecinos, la familia, que queremos nada más ni nada menos que eso, ¿no? Vivir en un lugar a donde... Eh, Eh, no tengamos la seguridad de no de no enfermarnos, de, de vivir una vida como este estuvimos acostumbrados hasta la llegada de las empresas megamineras, que era una, una una vida en un en un ambiente natural, en un ambiente sano, y y bueno, y este y particularmente, bueno, para mí este estar acá fue una experiencia eh, totalmente enriquecedora. ¿no? Enriquecedora y tal cual lo que decís, Fernanda, el que llega de afuera se queda asombrado por los paisajes, las montañas. Estamos al lado de la conquija, ¿sí? por decir algo de lo que tengo acá, además de que estamos rodeados de árboles, aquí, además de las, uno ve las producciones de nogales, de frutas, de olivos. Me la he pasado recorriendo, alguien me decía la cantidad de cosas que hay para hacer en Andalgalá, en lugar de pensar que solo la minería es un recurso. Pero Ruth, te quería preguntar, ¿cómo definirías para alguien que no conoce bien sintéticamente la cuestión de cómo se llegó a esta pelea actual en la cual se logró prohibir la minería a cielo abierto en el municipio, ¿no es cierto? además de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, vos tenés que ver con la parte sí. del, del grupo que se dedica a lo legal, por eso te pregunto Y así ¿cómo se llega a esto? y bueno, es constancia es aprendizaje también, porque no, no es que somos expertos en derecho, por lo menos hemos aprendido a leer las leyes que también son las mismas herramientas que utilizan las empresas, las, las multinacionales para decir, bueno, pero yo tengo este papelito que sí me autoriza a hacer tal cosa. Y este y también a, a realmente defender los derechos humanos, a apropiarnos de eso. Y, y es lucha, constancia, convicción, esperanza, eh, identidad también. Identidad también. Se escuchan motos, autos, porque estamos al lado de la ruta, en la asamblea del algarrobo, justamente bajo una enorme algarrobo, debajo del cual han hecho un techo para poder estar aquí desde el año 2010. Ahora, desde el 2009, claro, exacto, corrijo, desde el año 2009, pero en el 2010 fue la gran represión. Sí, sí. A los poquitos meses, porque fue a fines de 2009 que se instaló la asamblea y en el 2010 la represión que ya instaló definitivamente sí. la asamblea que nunca más salió de aquí. Y en este momento, ¿cómo estás viendo vos, Gaby, el tema al pueblo de Andalgalá con respecto a esta pelea con la minería? ¿Es una batalla, es algo que ya no, no tiene discusión o todavía hay que seguir discutiendo sobre el destino de los recursos naturales de Andalgalá? Sí, bueno, yo estoy acá en Andalgalá hace un año y medio recién viviendo, conociendo este lugar, conociendo a la gente de acá, y lo que sí he notado por ahí era como que a la llegada de las empresas mineras se ha desatado una polarización de los vecinos, y eso, bueno, ha tenido consecuencias terribles, digamos, a nivel social, familiar, familias desintegradas, digamos, por esta... Por esta batalla que se ha dado. Aclaremos cómo venís de Tucumán, Yo vengo de Tucumán. Que es otra de las provincias afectadas por el tema de Bajo Alumbrera, por sí, ejemplo. Sí, y soy estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán, que tiene un acuerdo con Minera Lumbrera también. Entonces, como estudiante de la carrera de letras en Tucumán, también ahí hay un grupo enorme de estudiantes que estamos en contra de este acuerdo y que lo venimos pidiendo desde hace muchísimos años que... Que, bueno, que el, el rectorado digamos, y todos los responsables se hagan cargo de, de escuchar a quienes estamos diciendo no a la mega minería Entonces, Fernanda, acá tenemos un doble juego. Por un lado, una minería como alumbrera, una minera como bajo alumbrera, que está terminando su ciclo de vida, supuestamente está terminando su trabajo, y una que quieren instalar. Usted se ha logrado que no se instale rica y a la vez está saliendo alumbrera. ¿Cómo sintetizarías la situación de una minera que se va y una que está llegando? ¿Se cumplieron las promesas de progreso y demás que planteaban las, este tipo de empresas? Desde ya que no, ¿no?, este aparte uno, uno sabe uno mirando únicamente la cuestión de la, la cuestión económica digamos eh, del hecho desde eh, lo básico desde lo que nos cuesta a nosotros costos medioambientales, costos sociales, cuestiones culturales costos socia eh, culturales. ...y desde lo que ellos se llevan... ...que es únicamente y netamente económico... ...recursos económicos que obviamente... ...que favorecen a las... A, la, ...a las empresas multinacionales... ...y al primer mundo, por ende... ...por supuesto que para nosotros... ...o sea, hablando de progreso... ...y del prometido progreso... ...muy lejos estamos de eso... ...y este y en cuanto a, a la cuestión esta... De la, ...de la ida de Alumbrera... ...y de la suspensión... ...de Agua Rica... Eh, Bueno, eh, el tema es, eh, con Agua Rica particularmente, y con toda la megaminería, no únicamente con este proyecto, es eh, pedir una ley nacional de prohibición de la, de la megaminería, porque a nosotros nos afectó a Lumbrera, ¿no? Nos, todavía, todavía falta la cuestión del cierre de minas, que no está nada claro, Y que falta lo más difícil, ¿no?, por, por decirlo de alguna forma. Y está esta cuestión eh, que está ahí como una bomba de tiempo que, como decíamos, por ahora está suspendido el proyecto de Agua Rica y, bueno, los demás como filo eh, colorado que son de uranio, que sería un proyecto mucho más letal también y mucho más grande. Este, que, que, bueno, lo quieren lo quieren explotar a Aguayica desde el año 70, ¿no? desde la década del 70 que se quiere explotar aguachica y no uh -huh. se puede. ¿Por qué? Porque se sabe justamente que el proyecto de Aguayica sería la muerte de este lugar. Estamos entre las bendiciones de Andalgalá y las maldiciones, hablando sobre el tema de la minería a cielo abierto y de una comunidad que dijo no. Decimu. www.lavaca.org Decimu.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 Claro, esto de presentarles suena en realidad bastante eh, pretencioso de mi parte o, o me parece que estoy subestimando a quienes me escuchan porque creo que ya la conocen. Ella es ni siquiera es amiga de la casa, es parte de la casa. Es parte de este proyecto eh, que es Mu y la Vaca. Estoy hablando de Susy Shock, eh, pero claro, ella es parte... De, de este de este proyecto de esta de esta casa pero acaba de sacar un disco magnífico hermosísimo hermosísimo buena vida y poca vergüenza folclore por Susi Yoka y en realidad claro me dice folclore Susi viene hace tiempo haciendo sus sus canciones que tiene que ver con lo folclórico y sobre todo con con las coplas no ella va con su caja y canta sus coplas además de de, de decir sus textos maravillosos eh, su escribe maravillosamente bien eh, además de ser una artista completa ¿no? una actriz eh, eh, cantante Pero este disco que dice tiene como bajada folclore por Susi Shock... ...en realidad eh, destaca dos cosas. Primero que tiene unos arreglos increíbles, que tiene una producción bellísima... Eh, ...que va más allá del, del hecho de, de poner en escena estos maravillosos textos de Susi Hay además eh, canciones de otros autores, autoras... ...y, y además no es solo folclore hay excepciones. Y una de las excepciones es esto que vamos a escuchar ahora, un tema de con música y letra de Susi Shock que se llama Tango Putex, o sea, ni puto ni puta, Tango Putex Susi Shock. Hay que tango raro que me está saliendo. Yo no sé si quieran lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos y al alegrán, su ciudad se peina con alegoría. Este tango roto que se armará, tango sudaca. Tango de acá Tango que marcha por la diversidad Tango sudaca Tango de acá Tango con garra y para de llorar Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango diez. Tango que marcha por la diversidad Tango sudaca Tango de acá tan monstruos Tango que marcha por la diversidad hey! Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu. El horizonte, el sol, el aire. Decimu. Creemos en dioses que existen. Decimu. Esto no es un programa de radio, esto es Decimu que hoy se transmite desde la Asamblea El Algarrobo en Andalgalá, Catamarca la comunidad de unos 20.000 habitantes que logró frenar uno de los más grandes proyectos mineros en Danza, que era el de Aguarrica, después a instalarse aquí en la provincia de Catamarca, como sucesión, como heredero de Bajo Alumbrera, que está trabajando hace unos 17, 18 años, ya terminando su vida útil. Y estamos con Fernanda, con Ruth y con Gaby, hablando sobre cómo es esta situación, en la cual, querría que me cuenten, ¿Qué pasó últimamente? ¿Cómo es que se materializa este logro de la comunidad? Se materializa como la, la convicción más que nada de que tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano, a tener salud. Perfecto, pero te pregunto algo más concreto. Sí. Contame, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿Qué dijo? Y el fallo dice que las... Toda la, la parte administrativa que da autorización a, al, al proyecto de Agua Rica eh, no, no se tuvieron en cuenta el cumplimiento de las leyes que están vigentes. O sea, se autorizó a Agua Rica a trabajar sin considerar las leyes. ¿Gaby? Sí, en realidad, eh, un mes antes de la represión, de febrero del 2010, los vecinos presentan un amparo acá en la Corte de Andalgalá. Ese amparo va a Catamarca, termina en la Corte Suprema, donde después de un acampe de los vecinos recién logran que alguien defina algo sobre este asunto y ahí la Procuradora General de la Nación dice, esto está mal aprobado, el informe de impacto ambiental está mal aprobado porque está aprobado condicionalmente y este tipo de informes no se pueden hacer de forma condicional, es sí o no. Entonces vuelve a Andalgalá haciendo todo el mismo recorrido después de dos acampes de los vecinos frente a la Corte Suprema. ¿Qué pasa cuando vuelve? Hubo dos atrapes, en el año 2014. Sí, en el, en el febrero, febrero del 2016. Y este año, exacto. Sí. Cuando vuelve a Andalgalá este amparo, llega al juez Rodolfo Cesenarro, que es el mismo juez que había ordenado la represión a los vecinos. Uh -huh. Entonces, eso ahí queda como una contradicción muy importante porque él debe dar, debe dictar una medida cautelar donde suspende agua Rica, cuando todos los vecinos saben que él fue el que mandó a reprimir justamente por estar reclamando que eh, las irregularidades en torno a la, al extractivismo minero. En base a ese amparo y a la medida cautelar de, de, de ese cenarro y al trabajo que venían haciendo los vecinos en relación a la asamblea, acá estamos con Ruth, que pertenece al grupo de la gente que se está haciendo cargo de los legales, eh, diferentes personas que se han acercado, y han ido redactando textos León Cescenar o eh, Babi también eh, los concejales empiezan a, a redactar esta ordenanza teniendo en cuenta esto que les estaba que les estaba diciendo el amparo, el amparo, la, la, la aprobación todo. de la Corte Suprema de Justicia y, la, y, y el cons... aporte de todos los vecinos y Ahí eso va. me parece que es lo más importante. La ordenanza no sale de un partido político, no sale de un par de, de iluminados de pronto, sino que es parte de la lucha de todos los vecinos que vienen haciéndose cargo, que vienen estudiando, que vienen leyendo, que vienen formándose y redactando esta, lo que viene a ser en última instancia esta ordenanza que ahora celebramos como una nueva herramienta de lucha después de 20 años. Esa ordenanza es la que prohíbe la minería de cielo abierto Exacto. en Andalgalá. O sea que se logró algo medio impensado, porque la provincia no, no tiene semejante no. actitud. La provincia sigue prominera. De hecho, eh, la gobernadora Lucía Corpacci, dos días después de la salida de esta ordenanza, lo que hace es salir a decir en todos los medios que... Ella va a pagar el costo político para que la actividad minera siga su cauce. O sea que está dispuesta a seguir, está... aunque la comunidad está diciéndole que no. Sí. A ver, además Fernanda nunca se aceptó, nunca nadie quiso que haya un plebiscito, por ejemplo, un referéndum, una consulta popular para que la gente se exprese. Sí. en el año yo recuerdo en el año 2010 había una iniciativa de ese tipo, sí, pero sí. no se pudo llevar a cabo. Ajá, el intendente Perea entró con una promesa de de ese tipo, o sea que eh, prometiendo un plebiscito, de hecho, ¿no? Eh, para ver si la gente aceptaba o no la megaminería, bueno, obviamente que ya en el poder eh, eso fue desactivado totalmente y pasó lo mismo ahora, ¿no? También, pero bueno, de alguna en el 2010 eh, de alguna forma lo que nosotros estamos viendo ahora es un plebiscito, no, o sea, el hecho de que siete concejales, los siete concejales, los siete concejales que representan a la comunidad, o sea, a los diferentes sectores de la comunidad, bueno, eh, incluidos los del Frente para la Victoria, que a nivel provincial están eh, totalmente a favor, son casi garantes de la de la empresa minera, no, eh, han votado a favor del, de la ordenanza de prohibición de la mega minería, o sea o sea, que aún el es, Frente para Victoria, es, sí, que es prominero, en el caso de Andalgalá, sus concejales dijeron no a la minería. Dijeron ayer. no, la mayoría por unanimidad, o sea, la ordenanza salió por unanimidad. Ahora, eso ustedes como vecinas de Andalgalá, eh, ¿cómo lo viven? ¿Es que eh, se logró crear un grado de contagio sobre el significado de la minería? ¿Para que incluso los políticos que a lo mejor en sus partidos juegan de un modo diferente, en este caso hagan algo distinto a lo que sus propios partidos los mandarían a hacer? Y a mí en particular me sorprende que los siete concejales, y sobre todo los del Frente para la Victoria, hayan votado esa ordenanza. Porque va en, o sea va en contra de la directiva que tienen. Eh, quizás tengan algún... ...tipo de conciencia de que si, realmente... ...si se explotara agua rico Filo Colorado... no donde el grano existe más... ...perfecto, y pero, entonces... Pero, ...pero no sé cuál es la jugada... ...no sabemos, o sea, lo que sí, sí sabemos es que hay una comunidad... ...que dijo pero que, que, que no, no, y acá sí. está plantada... ...en la Asamblea del Algarrobo... ...haciendo marchas todos los sábados... ...ya van por la marcha... 300, ...356... ...marchas han hecho... Todas las semanas, durante seis años, para decir basta la minería. Si te tuviera que preguntar, hay un juego que me gusta hacer con varios amigos, que es que me digas tres palabras que para vos sintetizan lo que ha sido esta pelea y lo que se ha logrado en Andalgalá. Tres conceptos, tres palabras, tres ideas. Resistencia, compromiso y vida. Resistencia, compromiso y vida Es como para ir tomando nota De las cosas que le dan combustible a estas peleas Ruth Identidad, convicción Y vida Bien ¿Gaby? Vi? Eh, qué difícil Yo creo que serían agua, amor y vida Hoy leí un cartel muy lindo Que me gustaría también dejar mencionado Una pintada en la calle Que decía Somos agua y memoria Mi gente Lo llamé el árbol, milenaria raíz madera, abrazaste tu vida la lucha, entre piedras y aquel jarilla, nadie supo que había un mortero, heredate mi raza de aguita. en el cuenco. Las viejas comadres dijeron que si es negro es del salitral lo trajo el viento en sus alas Guaira puca de la libertad sos el vuelo de un condor andino remontando al cielo calchaqui para serte al Hijo mineras robarnos ni el futuro ni la dignidad no podrán las mineras matarnos con atajo a lumbrera y el agua rica al santuario que se la conquija ¡Ja! el valor que aún sale a pelear, por siglos de opro y despojo, que jamás debemos olvidar. De febrero tu raiz como cuña partió a la piedra de la injusticia www.lavaca.org